El vehículo de bajo consumo, elaborado por un grupo de estudiantes de ingeniería mecánica industrial de la Universidad, de la Universidad Miguel Hernández Delche, de e ha conseguido el quinto puesto en el concurso internacional Shell Eco Marathon, un concurso al que acuden desde hace 20 años. En esta edición, que se celebró en Francia, el grupo Delche de e ha conseguido un buen puesto, si tenemos en cuenta que participaron un centenar de equipos procedentes de Europa y de África. Pues bien, para saber cómo fue ese concurso y cómo fue la participación del grupo Ilícitano, hablamos con Miguel Ángel Oliva, profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica y Energía de la Universidad del e Che, quien es además coordinador de los equipos participantes de desde hace 20 años. Miguel Ángel Oliva, muy buenos días. Hola, buen día. Bien, pues en esta ocasión, en esta edición, el quinto puesto fue por un equipo formado por nueve estudiantes. ¿El quinto puesto cómo se consiguió? Bueno,、eh, estuvimos a puntos de, de, de, de acabar en cuarta posición, pero en el último, en el último intento no pudimos salir porque tuvimos problema s en los frenos, no pudimos mejorar nuestra marca y en, en el último intento un equipo muy veterano、eh, finlandés. Nos ganó por unos pocos kilómetros. Hicimos, esto es una marca de 1.506 kilómetros aproximadamente, con un litro de, un litro de, de gasolina, pero esto, estos ganaron por 4 o 5 kilómetros más.、Uh -huh. eh, eh, ¿Por qué? ¿Por qué está este concurso del de Eco Shell m a r a t ó n ¿Y por qué? Porque hemos comprobado que son 20 años、eh, participando y llevando a los muchachos, a los estudiantes de la Universidad Miguel Hernández Delche, a. ¿A competir p o r q u é bueno porque es una v e r en principio participaban pocos equipos cuando empezamos en esta pocos equipos españoles en esta competición entonces se contactó con las univers con universidades、eh, para ver si queríamos participar nos daban un pe una pequeña ayuda y a mí me í m pareció u n a competición muy interesante la verdad es que yo no la conocía empezamos con un equipo eh, eh, sin ninguna experiencia claro y nos gustó cómo funciona, b a nos gustó la competición, nos, nos pareció muy interesante para los estudiantes, bueno, y también a, a, a mí me gustó, me gustó el ambiente de esa competición muy sano, con mucha colaboración entre equipos, y desde estuvimos aproximadamente 5 o 6 años hasta ser el mejor, el mejor equipo español, ...hemos dos años, dos, durante dos ediciones hemos ganado la, la categoría de etanol, Y、bueno, estamos muy enganchados a esta competición. Y tanto que ya se convierte en un evento los prototipos del dátil. El de este año, el que ha conseguido la quinta posición, ¿cómo se ha fabricado? ¿Cómo se ha hecho? Sí, bueno, es una, es una estructura monocasco de fibra de carbono.、Eh, hace unos, sí, aproximadamente hace unos cinco años, montamos un, en el laboratorio, bueno, en el taller donde trabajamos, montamos una. Unos equip unos, un equipamiento para poder trabajar con la fibra de carbono p r e i m p r e s n a d a Y bueno, desde entonces hemos estado depurando la técnica para hacer ¿eh? prototipos en fibra de carbono.、Uh, ante antiguamente los hacíamos ¿eh? con, con un chasis de alumni, pero es íntegramente de, de fibra de carbono. ¿Cómo se estimula a los estudiantes? ¿Son, ellos son los que os piden cuando empiezan el grado. Eh, ser voluntarios para participar con, en esta carrera, con, con los bólidos que fabricáis vosotros mismos? Claro, sí.、Eh, a ver, eh, eh, eh, el, ya, es, ya es un equipo conocido y entonces、eh, siempre hay estudiantes que quieren participar. A ellos les aporta, aparte de, de que les suponen créditos de, como, como prácticas internas en la universidad,、eh, les supone, nos, nos hemos dado cuenta que les supone. Algo, un punto muy interesante en su currículum. Nos hemos dado cuenta que, que los alumnos que han trabajado en este, en, en este equipo luego lo, lo, lo comentan en, en la, para la obtención de su primer empleo y es algo que se valora mucho, o sea, muy positivamente. ¿Cómo se organizan? ¿Quién elige ser el piloto? ¿Cómo, cómo es la organización? De, de, para presentarse a una prueba con tanto prestigio como esta y tan consolidada en la universidad? Bueno, la organización finalmente la, la, la llevamos, bueno, yo esto lo, lo, real, lo llevo con el profesor David Avillán, entre los dos. Y en, un poco como somos los que mantenemos la continuidad en el equipo, pues、eh, nosotros un poco dirigimos el trabajo. ¿no? Eh, para la elección del, pilo, del piloto que normalmente es una chica porque el piloto puede tener un peso mínimo de 50 kilos entonces todo lo que sea superar ese peso es darle ventaja a los, a los rivales por lo tanto、eh, buscamos una chica que sea muy ligerita y que además tenga tenga buenas dotes porque la, la el pilotaje del vehículo es difícil es difícil porque hay que tener en cuenta muchas muchas variables diferentes para poder optimizar el consumo y d ó n d e donde entrenáis、eh, el el bólido d ó n d e se entrena para porque son vueltas lo que tiene que dar s í no el, el, normalmente el el el el entrenamiento para competición. hay unos días de entrenamiento normalmente es raro que podamos simular las condiciones de, de competición、eh, aquí en la universidad este año por ejemplo sí que hicimos un pequeño ensayo en el, en el parking del rectorado pero bueno eso es un ensayo muy, muy precario realmente hay, hace falta un circuito、eh, otros en otras ediciones otros años había había una competición en españa、eh, por ejemplo la sola rey de murcia la sola rey r e de, de murcia de murcia que, que nos permitía probar cosas pero Últimamente solamente existe esta competición y, y, y utilizamos los días que hay de pruebas en la competición para, para que el la piloto pueda, pueda probar y ensayar. ¿Por qué se bautizó con el nombre de Dátil? Bueno, eso es porque en aquella época, el año anterior, a nos años, empezó a participar la Politécnica de Valencia y llamaron a Prototipo t a r a n g e t o Y entonces, bueno, pues nos hizo. Nos, nos, no nos pareció bueno, pues nosotros hacemos el dátil, no, no tiene más. no tiene más. Como Trafas es un vólido así muy aerodinámico,、pues、puede parecerse a un, eso, a un dátil, pero vamos, empezamos con ese nombre y ya lo, lo, lo, lo, hemos, lo hemos mantenido, nos, nos, nos gusta. Bueno, pues habéis podido mantener 20 ediciones. ¿Eso significa que el grado, antiguamente la titulación de ingeniería mecánica, está funcionando en la Universidad Miguel Hernández? Claro que funciona así, sí, es una literatura con mucho éxito. La, la ingeniería, la antigua ingeniería técnica、e、industria mecánica, y a h o r el grado ingeniería mecánica, tiene n mucha demanda. Sí. ¿Hay sí. í más hombres que mujeres? mujeres sí, sí. sí, eso sí. Es, eh, eh, en general, las ingenierías, y especialmente la mecánica, siempre ha tenido más hombres que mujeres. Bueno, pues eso va a cambiar. Eso irá cambiando. De hecho, en el equipo, cuento, ¿no? tenemos cinco, cinco, cinco chicas. O sea que. El, el equipo, además,、eh, funciona, las chicas funcionan muy bien en el, el equipo, aportan mucho. Y,、uh -huh. Pero y, solamente ¿sabes? los equipos solo pueden durar cuatro años, ¿no? Los años en los que están cursando la, el grado, o, o cómo. Depende. Claro, depende. El, a ver, la pandemia nos ha perjudicado mucho porque ha r o t o continuidad en el equipo. Lo, lo, lo importante es que los veteranos y los, los nobles. se mezclen y, y aprendan unos de otros. Hay, hay, hay estudiantes que pasan, que están solamente un año con nosotros y hay estudiantes que luego que, que empiezan relativamente jóvenes en el grado y luego pasan al máster y, y están más de cinco años con nosotros. Depende, de, depende mucho de las circunstancias de cada, de cada estudiante y de lo que se enganche con este tema. Y como profesor de este departamento, ¿cómo has visto la evolución? Has dicho que la ingeniería mecánica tiene muchísima demanda. ¿Cómo has visto la evolución de este grado? Yo creo que el, el paso del, de la ingeniería técnica industrial al, al grado,、eh, con, al tener un año más, ha, dado, ha, ha, ha hecho que la, que la titulación mejore. Hay, hay más tiempo. Para, en tres años estaba todo muy a p r e t a d o Creo que, los, que el resultado de los estudios, de los estudios es mejor ahora. Eh, bueno, respecto a, a los estudiantes, yo creo que más o menos el nivel con el que llegan a la universidad y con el que salen es, es más o menos constante. No, pero sí que es verdad que la t i t u l a c i ó n de, de cuatro años, la duración actual, yo creo que ha mejorado el, estos estudios. Y ha mejorado también la incorporación al mundo laboral de los、eh, que terminan. bueno en el caso de la ingeniería mecánica no ha habido ha sido siempre buena no ha, sido, no, no, no ha habido grandes problemas con esto、eh, los ciclos hay yo creo que dependemos más de ciclos económicos que de que de, que de, otros, de otros factores pero bueno en, en general el, el, la, ¿cómo se llama? la incorporación al trabajo es buena pues、eh, miguel ángel oliván enhorabuena Por los éxitos que habéis cosechado durante 20 años en la participación de esta EcoShell Maratón, no、eh, simplemente por las victorias o los premios que hayáis podido conseguir en esta competición internacional, sino también por、eh, los valores que inculcáis a los estudiantes que participan en ella. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias a ti. 101.4 Tele Elch, Radio Marca.